Teleelch Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Glorieta Con Rosmaria Alonso Tenemos 10 grados de temperatura, son las 9 en punto de la mañana... ...y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta... ...de hoy miércoles 16 de diciembre. Hoy tenemos por delante contenidos muy diversos... ...tras la selección musical abriremos nuestro programa... ...con esa tertulia de los miércoles de periodistas... ...pero en esta ocasión nos vamos a centrar... ...no en los asuntos de actualidad del Ayuntamiento... ...sino en nuestro propio oficio, en el periodismo... Porque se encuentra, pues no, en so, no se encuentra en sus mejores momentos. Ya arrastraba una situación de precarización que, con la actual crisis por la pandemia, se ha hecho insostenible para muchas redacciones, sobre todo de la prensa escrita, que está sufriendo drásticas reducciones de plantilla, con eres y despidos. Los periodistas se han unido para decir: ¡basta ya! por lo que saldrán a la calle con movilizaciones en Elche. Acaban de convocarla este viernes, una concentración en la Plaza de Baix, pero por lo que representa nuestro oficio las dos asociaciones de periodistas de Elche, cuyos presidentes los tendremos en unos minutos aquí en la tertulia, invitan a todos ustedes, a la ciudadanía, a que nos apoyen. Se suman a esas reivindicaciones, porque sin periodistas no puede haber un periodismo de calidad y sin él, ¿Quién puede denunciar injusticias, trampas, tráfico de influencias, desigualdades o la corrupción de los poderosos, de los gobernantes que olvidan fácilmente el interés general para procurar el suyo propio y el de sus estómagos agradecidos? Hoy hablaremos del periodismo con Pablo Serrano y Genova Martín y seguiremos nuestro programa con una entrevista sobre la reforma educativa, la ley CELA y acabaremos entrevistando ...al director de la Cátedra Dama de Ch, Francisco Vives... ...en nuestra ronda de noticias además conoceremos... ...datos sobre la evolución de la pandemia en Elche... ...y disfrutaremos de la música que hemos seleccionado... ...para este miércoles... ...hoy comenzamos con música clásica... ...y con uno de los grandes maestros del barroco... Johann Sebastián Bach... ...con su oratorio para la Navidad... ...interpretado por el coro y la Orquesta de Galicia una buena forma de comenzar con voces celestiales esta jornada de miércoles. Pues tras escuchar a baje cumbre del barroco, vamos ahora a escuchar algo más actual. Nos vamos al pasado siglo, porque para los nostálgicos no nos tenemos que olvidar de los crismas americanos, con la voz del actor y cantante Dean Martin con su Silver Bells.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 Silver bells, silver bells, bell. bell. it's Christmas time in the city. Ring -a, ring a ling, hear them ring, soon it'll be Christmas day. As the shoppers rush home with their treasure hear the snow crunch, see the huge bunch. This is Santa's big scene, and above all this bustle, you hear silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling. Ring-a-ling. Hear them ring. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells. bells. Pues dejamos de momento ya esa música navideña. Recuerden que este viernes tendremos un programa especial dedicado a Solinavidad. Un año más, Teleelch Radio Marca va a realizar esa campaña de recogida de alimentos para los más necesitados. El viernes contaremos muchas historias navideñas, muchas historias solidarias para llegar al interior de todos ustedes y conseguir que sean solidarios, que ayuden con la donación de alimentos a las personas más necesitadas, porque todo lo que vayamos a recoger en esta campaña irá destinado a los comedores sociales de la ciudad. Y ahora vamos a avanzar en la música, en el tiempo, eh, y nos vamos a CENET, a 2012, para escuchar de nuevo su voz, porque CENET nos gusta.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 Ereis lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Ereis lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Dat ik het de lo que sea divina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gusta porque me asustas, porque no tienes remedio me gusta porque, eres bruja, porque interpretas los sueños. me gustas porque me tientas por llevarme a tu terreno. me gustas porque te peinas. Una je bent Lo que no zeggen las cartas, lo que ik kan falta, lo ik niet wil perderme. Eres más de lo je se adivina: Una mecha en sentido, un peligro en mi mente. Me gusta wat me matas, me gusta porque disparas. daalt, wat bala de plata. me gustas porque me daalt, me gusta porque disparas, me me All my Pues hemos escuchado a CENET y espero que hayan disfrutado de su buena música. Y si no lo han hecho, tenemos a otro gran maestro también preparado. Nos vamos a Medias Negras, una de las canciones de la década de los 90 de Joaquín Sabina. la vi en un paso cebra coreando con el bolso a un autobús llevaba medias negras bufanda, cuadros, mini, falda azul me dijo tienes fuego tranqui que me lo monto de legal salí ayer del talego Qué guay si me invitaras a cenar un cable en la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no ¿A dónde vamos, rubia? ¿A dónde tú me lleves? contestó Así que fuimos hasta mi casa que es el polo Le advertí, con un colchón nos basta De estufa, corazón, te tengo a ti Recalenté una sopa con vino tinto pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? preguntó. Y yo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer. cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Eh, estaba solo cuando al día siguiente el sol me desveló, me desperté abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera, Con mi cartera y con mi ordenador peor peor es que se fuera, robándome además el corazón, de noche piel de hada a plena luz del día, cruel ik naar Maldita stad, y yo que me creía Steve McQueen Si en algún paso cebra la encuentras Dile que le he escrito un blues Llevaba medias negras bufanda cuadros Mini falda azul No tienes fuego Tranquil que me lo monto De elegancia salí ayer del talepo Qué guay si me invitaras a cenar De noche piel de hada A plena luz del día Cruela de vil Maldita madrugada Y yo que me creía Steve McQueen Si en algún vaso cebra la encuentras Dile que le he escrito un blues Llevaba medias negras bufanda oh, cuadros Mini falda azul uh -huh. 101.4 Teleelch Radio Marca Clínica Dental Toscar Tener una sonrisa bonita y poder comer no tiene por qué ser caro Te ofrecemos todos los tratamientos dentales con la mejor tecnología de vanguardia Implantes, ortodoncia, blanqueamiento, odontología general y odontología estética Clínica Dental Toscar Cuidamos de ti Primera visita y radiografía gratuitas Ven y te informaremos sin compromiso En calle León Sánchez Saez 63 Junto Mercadona del Toscar La Glorieta Con Rosmar y Alonso Y han sido muchos los cantantes Que han interpretado al gran Joaquín Sabina Sus letras son buenas historias de vida Y tenemos para escoger muchas versiones De sus composiciones Hoy escogemos a María Jiménez ...con dos camas vacías. Ni yo bordo pañuelos... ...ni tú rompes contratos... ...ni yo mato por celos... ...ni tú mueres por mí... ...y antes de que me quieras... ...como se quiera un gato... ...me largo con cualquiera... Te paro en par, te abro Las puertas que me cierran. Me cuentan que el olvido No te sienta tan mal La paz que has elegido Es peor que mi guerra Lo que pudo haber sido Lo que nunca será Que en cambio nunca supe Ir a favor del viento Que muerde las esquinas de esta ciudad impía, pobre aprendiz de brujo Que escupe al firmamento desde un hotel de lujo Con dos, con dos camas vacías ¿Quién hará tu trabajo debajo de mi falda? La boca que era mía, de qué boca será? El roto de tu abrigo, ya no me da la espalda, cuando pierdo contigo las ganas de ganar. Como pago al contado, nunca me falta un beso Siempre que me confieso, me doy la absolución. Ya no cierro los ojos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 Con dos, con dos camas vacías. Aunque nunca me callo, guardo un par de secretos. Lo no digo de hombre a hombre, de mujer a mujer, ni me caso con nadie, ni me pongo amuleto. Por no tener, no tengo ni edad de merecer. ¿Quién hará tu trabajo? Debajo de mi falta. La boca que era mía, de qué boca será El roto de tambaico, ya no me da la espalda Cuando pierdo contigo, la ganas de ganar Maldita sea la tinta, que empapa mis papeles Maldita la tercera persona del plural. Las uñas que se clavan, ahí donde más duele Se me corre el ribel cuando me hace llorar y como pago al contado, ca me falta un beso. Siempre que me confieso, me doy la solución, ya no cierro los bares, ni hago tantos excesos, cada vez son más tristes. Las canciones, las canciones de amor. 101.4, tele Elche Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues son las 9 y 23 minutos de la mañana, tenemos 10 grados de temperatura... ...y hoy, en nuestra tertulia de los miércoles con los periodistas locales... ...vamos a dedicarla casi en exclusiva al oficio de comunicar e informar... ...porque las dos asociaciones del sector que existen en Elche... ...la de informadores y la de periodistas han convocado una concentración... ...para este viernes a las 10 de la mañana en la Plaza de Bach... ...con el fin de decir basta ya a los despidos en el sector... ...una información de calidad siempre es un derecho que tienen los ciudadanos... ...y un indicador de buena salud para la democracia... ...un periodismo sin periodistas abre la puerta a gobiernos corruptos y opresores... ...durante el estado de alarma... Fuimos un servicio esencial y ahora vemos, con preocupación, la cascada de despidos que sufren muchas redacciones, sobre todo en la prensa escrita. Con la crisis económica de 2007 comenzó esa precarización del oficio. Los despidos, para desprenderse de los veteranos y contratar a becarios, se convirtió en una práctica habitual, por desgracia, al igual que la reducción de las plantillas y, lo que es peor, en estrategia empresarial. Los datos son graves en la Comunidad Valenciana, siguen esos despidos, los seres, el cierre de medios locales y, aunque todos los medios están afectados por la crisis, la prensa escrita es la que más ha sufrido en esta pandemia. Con esta introducción queremos comenzar la tertulia con la que contamos con los portavoces de los periodistas en el Che. Ellos son el presidente de la Asociación de Periodistas, Pablo Serrano, Muy buenos días, Pablo, a quien damos la bienvenida. Hola, aquí, Ros, buen día. aquí lo tenemos en el estudio de Tele Elche. Buen día. Bon día. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, Genoveva Martil. Muy buenos días, Geno. Muy buenos días, Geno. Y Pablo, contigo comenzamos, Geno. Eh, sí. ¿cuál, ¿Cuál ha sido, queremos saber cuál ha sido el detonante que. ...ha hecho unidos a ambas asociaciones... ...para defender un sector... ...que lleva tantos años agonizando, Genovebra. Bueno, vamos a ver, primer punto... Eh, ...quiero dejar muy claro... ...que las dos asociaciones que hay en Elche... Eh, ...siempre están unidas... ...hemos hecho un montón de cosas juntas... ...juntos y continuaremos haciéndolo. Eh, el, el detonante... ...bueno, es que nos hemos unido... ...toda la comunidad valenciana... ...no solamente a nivel de Elche... ...está en Valencia, en la Unión... ...está en Alicante la Asociación Provincial de Periodistas... y ...¿por qué? Pues muy sencillo, porque estamos al borde del precipicio... ...absolutamente, yo creo que nos debemos de pegar un tirón de oreja... ...todos y todas, por no haber hecho lo que teníamos que haber hecho... Eh, ...es decir, esa misma concentración, ese mismo minuto de silencio... ...hace un par de años o un poco más, ¿eh? Eh, estamos, a mi humilde parecer, y no quiero hundir a los estudiantes de periodismo en, en una marea negra, pero creo que estamos absolutamente eh, en pleno desastre de la prensa escrita. ¿Sí? El, lo que has dibujado al borde del precipicio, eh, Pablo, ¿cómo, cómo lo, lo definirías tú? Eh, ¿Cómo nos, nos puedes dibujar eh, eh, ese precipicio? Hombre, Porque desde, estamos tan al borde del precipicio. Hombre, desde luego lo que, lo que está claro es que vamos a tener pues, un panorama más precarizado de, en, la, en, la, en la prensa escrita pues, local, regional, no solo de condiciones laborales, sino también lo que es a, a las propias redacciones, ¿no? a, a, al equipo humano que tiene que formar eh, ...pues los medios de comunicación, la base... ...porque al final si no hay periodistas no hay periodismo... ...y si no hay periodismo pues desde luego... Eh, ...la información que se publicará pues será otra ¿no?... ...pues la versión oficial, la... ...la versión que interesa a quien la... ...a quien la emite ¿no?... ...pues a cualquier institución pública o privada... ...y si no hay un equipo humano, un equipo periodístico... ...que, que tenga unas condiciones laborales... ...y tiempo para trabajarse en los temas... ...y para dar esa información que no se quiere que... ...que se conozca o, o para simplemente jalonar de contexto la, la información y más en un panorama como hoy de, de, pues de falsa información, ¿no? de medias verdades y de, y de bulos, lo que se llama como se dice ahora fake news, pues desde luego es un panorama preocupante, ¿no? que como ya bien decía Geno, eh, no es la primera vez que trabajamos conjuntamente aquí en Elche, sí que es verdad que a nivel autonómico es la primera vez que se hace algo así, que creo que el desencadenante ha sido pues, sobre todo los era en Prensa Ibérica, y y en la Información y en, y en Unidad Editorial por el Mundo. Y bueno, eh, ojalá no sea la última, pero me temo que no va a ser, ¿no? porque al final llevamos años de, de goteo constante de despidos, ¿no? Si, sin COVID ya, lo que pasa es que no era tan mediático, pero estaba habiendo ya despidos en distintos medios, no solo escritos. Eh, entonces, ¿qué está pasando? Porque periodistas hay, y cada vez mejor formados en las universidades, eh... Medios de comunicación también existen, aunque cierran algunos, pero otros abren. Sí. Medios de comunicación hay. Pero, eh, ¿qué veis vosotros eh, eh, en esa transformación que está sufriendo la prensa? Geno, ¿qué, qué bueno, veis? Eh, ¿Qué denuncias? Vamos a ver. Eh, lo que tenemos en primer lugar es que la transformación no es solo de la prensa. Hay una transformación digital de la sociedad, eso es evidente. Y eh, creo que la, la primera crisis... Eh, pues con la excusa de que el papel es muy caro y tenía que desaparecer, pues ya se hizo una primera limpieza, como tú decías, en las, en las redacciones, eh, y se va a base de becario y de gente mal pagada, eh, pues creo que los grandes medios saben que pues, les sale más barato. ¿no? Bueno, entonces tenemos la, el cambio digital, ¿sí? un cambio de sociedad brutal, ...donde verdaderamente eh, a, través de, a través de tweet, esto y lo otro... ...hemos, hemos acostumbrado a la gente a ni siquiera leer lo que, lo, lo que consultan... ...es decir, se lee rápidamente el titular y fuera... ...es decir, eh, encima eh, los periodistas hemos perdido la poca confianza... ...que tenía la sociedad con nosotros... ¿eh? ...y eh, ha llegado la, la crisis del COVID... Y paradójicamente, un sector como es eh, el periodismo, que ha tenido un papel fundamental eh, dentro, de la, de, dentro de la pandemia, informando, cuando ha podido informar, porque todos sabéis lo que ha pasado durante meses, que no se nos daba ningún tipo de información, eh, eh, eh, pues era un servicio esencial, se le llenaba la boca a los políticos de, de hablar del papel de los periodistas, igual que de los sanitarios, Pero da la puñetera casualidad que cuando, pa cuando estamos instalados en la pandemia, pues mira, eh, permitimos lo que estamos permitiendo. Porque es que, eh, lo que estábamos hablando el otro día con Pablo, vamos a ver, eh, es que los inspectores de trabajo, Hacienda, etcétera, etcétera, no saben lo que está pasando en nuestro sector, es que no saben que los becarios no cobran y los becarios están haciendo el papel de uno o dos redactores como pueden, es que, claro, es que es un conjunto de cosas mmm, que es una sinvergonzonería. Perdona, pero me, me, me altero hablando de estas cosas. Es que nadie vigila nada. Y nosotros mismos somos una profesión muy especial, donde cada uno ha ido a lo suyo durante años, hasta que hemos llegado donde hemos llegado. Esto, esto ha hecho daño, Pablo... Uh, mucho daño al periodismo, porque si el público ha perdido la confianza con nosotros, ¿por qué ha sido? Hombre, eh, <ríe> buena pregunta. Yo creo que hay, hay cierta parte de razón cuando se critica creo a la prensa, ¿no? Pero no lo por, sobre todo por la prensa nacional, ¿no? Por lo, los enfoques y bueno, que al final pues da la impresión de que cada uno, bueno, da la impresión, no, ¿no? Que parece que cada uno escribe para... El grupo empresarial o mediático que tiene detrás, y, y en base a eso, pues ya vemos. Esto, por ejemplo, con la pandemia ha sido buen ejemplo de quién se ha lanzado al precipicio un poco, sin, sin dar todos los datos, sin contextualizar o intentando dar palos a, a HYI sin ningún tipo de, de razonamiento que luego ha sido desmentido. ¿no? Entonces, ¿que hay una crisis de confianza en el sector? Pues yo creo que sí, justificada, en parte, no toda. Creo que precisamente por eso tenemos que poner en valor la, la información local y, y el valor de que haya periodistas precisamente para que se pueda apostar por el periodismo riguroso, trabajado y con, y con una base de, humana que tenga tiempo para trabajar los temas, ¿no? que pueda eh, tra, trabajar con tranquilidad y hacer un tiempo riguroso y no tener que estar dependiendo de... Del clic de publicar rápido, de publicar el título más amarillo para conseguir más clics ¿no? Y, no, y, no, y no publicar cosas que no son información para obtener oh, también más visibilidad. ¿no? Creo que hay un conjunto ahí que precisamente la fórmula, no hay ninguna varita mágica, la fórmula es apostar por más periodismo que significa aportar por más per, periodistas ¿no? uh -huh. para hacer ese trabajo. Y, y, ¿Y eso es lo que no han hecho los empresarios de los medios de comunicación, Geno? ¿No se si ha apostado por ese periodismo independiente? Eh, hombre, lo... ...bueno, tú lo, tú lo has dicho en la introducción... Haces una introducción que ha resumido a la perfección... ...la situación, vamos a ver... ...en el 2008, en, todo lo gra... en todos los medios... ...y sobre todo en los grandes grupos mediáticos... ...se decide que los más mayores... ...que son los más cobran... ...porque el problema es que son los que más cobran... ...los que más trillenos tienen, etcétera, etcétera... ...pues los mandamos a casa... Eh, con, unas, ...con unos despidos que muchas veces... ...no son verdaderos despidos, sino en fin... ...y lo mandamos a casa... ...pues ya está, ya está hecho... ...ya está hecho la primera tanda que queríamos hacer... ...en, en base a qué... ...en base a que la información se ha convertido... ...en un gran negocio... Es ...desde el mismo momento que las empresas periodísticas... ...empiezan a cotizar en bolsa... ...que eso ocurre hace 30 años, 25, 30 años... Eh, la, el periodismo se convierte en, un, en una mercancía y se va a ganar dinero con la información que os voy a contar, si lo tenemos, lo tenemos claro, ¿no? Y lo tenemos claro ahora lo que está pasando en las redes, ¿a qué se va? Se miente, se buscan titulares para que la gente haga un clic, todo eso es dinero. ¿Eh? Sí. Todo eso es dinero eh, Lo que decía Pablo tiene evidentemente toda la razón del mundo Los periodistas tenemos que apostar por la calidad Pero eso cómo se puede hacer Pues como se hacía hace 20 años Y tú lo sabes, tú lo has vivido a nivel local Cuidado Pues teniendo la plantilla eh, Bueno, ajustada, pero en fin Buenas plantillas ...donde en una redacción, eh, como por ejemplo en información en había 12, 14 redactores... ...en la verdad éramos 8... ...y en cada uno tenía sus especialidades y trabajaba sus temas... ...resultado, verdaderamente se servía un producto... ...que si no era excelente intentaba hacerlo... ...y sobre todo que informaba a la gente... Eh, eh, ...sobre lo que pasaba y no daba la versión oficial, ¿vale? porque hoy en día no se, en muchos casos no se da más que la versión oficial porque no hay tiempo para nada, y se coge la nota de prensa, que para eso los gabinetes de prensa trabajan estupendamente, que te, te hinchan la nota de prensa, no hay nadie en la redacción, se coge la nota de prensa, corto y pego. ¿Y, y qué versión tiene la sociedad? Por es la que, que qu quieren. Ese es el, per el periodismo que se está haciendo ahora, los, eh, los gabinetes de prensa, esas notas de prensa son las que están eh, llenando las redacciones, Pablo. Pero, lo, lo desde luego, los gabinetes de prensa tienen muchos recursos más que muchos medios. Y muchos redactores, ¿eh? Muchos mucho, mucho redactores y muchos también en condiciones Mejores, muy, muy buenas. Precarias. Entonces, que al final hacen su, su trabajo. Bueno, iba a decir su trabajo, pero bueno, eso sería cuestionable, ¿no? Si al final es una. es, es propagandístico o no. Hacen su negocio, como pero, ha dicho. Sí, Jorge, pero en cualquier me caso, me. quien trabaja estará ahí para publicar, no publicar y filtrar y, y, claro. y la otra versión es la, la prensa mediática ¿no? la, la prensa local entonces lo que sí quería comentar, aparte de lo que ha dicho Geno que suscribo completamente, es que no solo se ha ido o se está intentando despedir a, digamos, a los más caros ¿no? que son los más veteranos obviamente, también se ha recortado este año por la parte más precaria Sí. Y más, pobre, joder, a, a los más miserables, por así decirlo, entre, por decirlo coloquialmente... Es que, y, es no, que Pablo, veteranos a, a ya la, no quedan, a, a ya casi no, no quedan, no. somos cuatro o dos, Eso ¿no? Otro, pero... Que, pero que al final se ha ido a recortar a gente que cobra, pues, no sé, 600 euros al mes, o no sé, o bueno, incluso menos. Que decir, menos. ¿pero qué, ¿Qué te ahorras tú, qué te supone a ti despedir a este periodista, ¿no? en vez de a lo mejor tener no sé cuántos jefes y plantear otra reorganización interna de... Los recursos, pues bueno, estamos viendo la política empresarial que se ha llevado y a consecuencia de esa política empresarial, pues que no ha pensado en, el, en la calidad, en lo que sale a, a la calle, en el impacto que eso tiene en la sociedad, sino en el puro negocio de beneficio, que es lo que dice, lo que viene hecho Gero, porque al final los medios son empresas. Y, y, y, ...y así es como hemos llegado hasta, hasta eh, aquí... ¿no? ...claro, a mí, me encanta que estéis hablando de, de todos los males... ...que aquejan el periodismo, uh, pero... pero ...incluso han comprado otros medios a pesar de estar pues ahora supuesto. en proceso de deberes... ...pero eh, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ir más allá... ...¿qué está perdiendo el, nuestro, nuestra audiencia? ...¿qué está perdiendo con lo que nos está pasando?... Eh, porque claro eh, estamos hablando de que si no hay un periodismo independiente hay un periodismo al servicio del gobierno de turno ¿qué se está perdiendo sí Hombre. yo creo que se está perdiendo pues información de calidad información de calidad y de y de pues y un, un filtro bueno. no de poder diferenciar o no tener que recurrir tanto a la versión oficial ah. para poder publicar eh, sí. temas propios trabajados y que cuenten esas otras cosas que nos está interesado en, eh, en eh, hacer público, ¿no? desde los gabinetes de prensa. Entonces, claro. es lo que estamos diciendo, que al final, aquí no hay ninguna varita mágica, ni. ni nada. Al final, o apuestas por un equipo humano y. y que tenga unas buenas condiciones para poder hacer reportajes o temas rigurosos o vas a estar pues, sometido a, a publicar la nota de prensa que, que al final lo hacemos todos por desgracia en mayor o menor claro. medida publicar la nota de prensa, eh, otros querrán publicar los primeros otros no tendrán tiempo de verificar si lo están publicando, si les han enviado o enviados así o no y contrastar y publicarán con un título a lo mejor más o menos amarillo porque la clics, o sea, al final es un pez que se mueve en la, me la pescadilla porque no hay una, no hay una política de empresarial detrás, ni luego me en las reacciones reacciones de apostar por un trabajo bien cuidado, lento y, y riguroso que apueste por, por una calidad ¿no? Y, y quería apuntar, también importante, que en el manifiesto que, bueno, que también firma la Unión y bueno, todas las asociaciones se habla de las ayudas públicas ¿no? que reciben los medios, que todas las, la, las reciben o la recibimos, en mayor o menor medida que puede ser que para algunos sea el solo vidas para salir a flote pero en cualquier caso para lo que no se pueden dar ayudas públicas, es para que haya ERE, ¿no? Quiero decir, al final, si no exigimos las instituciones que exijan una, a su vez una contraprestación a los medios que ahora están despidiendo, ¿qué incentivo tiene si se lleva ayudas públicas y aún así acude a procesos de ERE? ¿Mm? Claro, esto es lo que es inconcebible. Ahora mismo sabemos que van a llegar uh, millones o alrededor de 400 millones de euros a nivel de, de la Unión Europea para ayudar el periodismo y la gran pregunta ¿eh? la pregunta del millón es saber dónde puñeta va a ir este dinero, es que va a servir para reforzar las plantillas para, para ayudar en la digitalización yo no estoy en contra de la digitalización, quiero decir eso es lo que hay, pero se puede trabajar de la misma manera que se ha trabajado siempre, con honradez con rigurosidad con, con, eh, con crítica ¿Eh? ...para formar una, una ciudadanía... ...o si no formar... ...informar a una ciudadanía... ...que eh, de manera crítica... y ...que no se convierta en borregos... ...pero es que eh, vamos al aborregamiento de todos... ...yo por eso estoy... ...estoy yo... ...todo el mundo vamos... ...en general el periodismo... ...estamos muy preocupados... ...porque eso va a una deriva... ...que está eh, influyendo directamente... ...en el tejido social... ...vamos a ver... Una, un, una ciudadanía que no tiene información veraz y contrastada, le estamos, les estamos mermando la posibilidad eh, de, de, de, de votar democráticamente, eso primero, y luego de eh, pedir sus derechos, de luchar por sus derechos, eh, por, eh, por sus obligaciones y todo lo que tú quieras. Es decir, El periodismo es un contrapoder, debería de ser un contrapoder. Y si me permitís, yo eh, a, nivel, a nivel local, eh, a nivel local es un puñetero desastre. Conforme van desapareciendo medios, cada vez es peor. ¿Dónde va la gente a, a ir a informarse? Tú ten, antes podías mirar varios eh, diarios y veías titulares y leías los artículos y decías... Jolín, ¿y por qué este no ha dicho y ¿Por qué lo otro? Y eso no lo entiendo. ¿Cómo puede ser? Ahora... Ahora no puedes comparar nada, porque además, como decía muy bien Pablo, eh, muchas veces vas a varios medios y dices, ¿pero qué es lo que pasa aquí? Que todo es igual. Bueno, claro, todo <risas> es igual, porque todos son notas de prensa, ¿me entiendes? Sí. Entonces, la, la, tiene consecuencias gravísimas. Y luego reprochamos a los adolescentes de no tener criterio, de no tener… Bueno, puñetas, pero si nosotros estamos formando una sociedad sin espíritu crítico, porque vamos cortando cada vez más las posibilidades de fomentar este espíritu crítico. Eh, corta y pega de las notas de prensa. Eso es lo que... Las consecuencias del periodismo eh, que no es de calidad. Eh, Pablo y Genovea, ¿qué vais a hacer el viernes? Porque a las 10 es una concentración. Eh, ¿A quién convocáis? Eh, ¿Qué vais a pedir? ¿Qué vais a decir ahí, Pablo? Bueno, pues... Eh... La convocatoria es a nivel autonómico que se va a hacer a las 11 del Territorio Valenciano. En el chat la vamos a hacer a las 10 el, este viernes en la Plaza de Baix, porque bueno, luego tenemos que ir a ayuntamiento a la Junta de Gobierno. Pero bueno, <risa> eh, será a las 10 y bueno, lo que vamos a hacer es leer el manifiesto de, que hemos suscrito todas las asociaciones de, de periodismo de, a nivel autonómico. Guardar un minuto de silencio y, bueno, al final a la, a la convocatoria, pues, obviamente está llamado eh, todo Cristo, ¿no?, como se diría. Por un lado, los periodistas, obviamente, los que están en, en activo o, o no en activo, o ya retirados, los estudiantes de periodismo, que esperemos que estén también, para que sean conscientes de que, a pesar del panorama duro que, que se van a encontrar, hay que pelear por el, por el futuro y pelear por los derechos colectivos, ...y será difícil, pero hay que, hay que pelear por ese futuro si de verdad quieren ser periodistas... ...aunque luego no todos lo consigan, ¿no?... ...y también, bueno, pues se ha invitado también a sindicatos, eh, asociaciones... ...al final, a la ciudadanía en general porque, lo comentábamos, ¿no?... ...que la, la importancia que tiene el periodismo y el, es una actividad de profundo interés social... ...es fundamental que, que estemos todos... Y pues también eh, mandar mensajes, lo que comentaba antes, ¿no? las instituciones públicas, no solo a, para anunciar la situación, sino que si hay ayudas públicas, que creemos que son necesarias, ok, pero no puede ser dinero de barra libre a, sin ningún tipo de, de fiscalización, ¿no? Que, sino que sea dinero que realmente vaya a dignificar la, la profesión y el trabajo de los periodistas, de la base, de los trabajadores que son los que hacen día a día la... La prensa, ¿no? Los obreros de las letras, ¿no? Que diría alguno. Genoveva, eh, ¿esta concentración sí. también la abrís a la ciudadanía? Hombre, por supuesto, por supuesto. Eh, la abrimos a, a todos los eh, ilicitanos e ilicitana. Yo quería precisar, porque que se den cuenta del problema que se, está, que se está generando en la sociedad, ¿no? Luego quería precisar que el grado de periodismo de la UMH, evidentemente... ...se ha adherido, está difundiendo también eh, el manifiesto... Eh, ...se han adherido, como ha dicho Pablo, los sindicatos... ...bien, eh, de acuerdo... Eh, ...es decir, es la primera actuación... ...que vamos a llevar a cabo en la Comunidad Valenciana... ...porque está especialmente tocada por el problema... ...pero, qué decir, han ido ya con las tijeras... ...a otras comunidades y está pasando lo mismo... ...en Baleares están pegándole también muy fuerte... Hay despidos en todas partes, eh, con lo cual pues, supongo que pronto volveremos a unirnos en otras acciones porque ya que hemos empezado tenemos que continuar la lucha eh, por las generaciones venideras y por la sociedad en general. Mm. Dentro de lo que está ocurriendo, pues hay periodistas que intentan hacer su trabajo bien y todavía sí. podemos tener diarios de referencia uno de ellos, y no es por hacerle la pelota, es Alicante Plaza, Pablo Serrano, porque, por ejemplo, hoy mismo ha publicado algo que no viene en el resto de, de medios de comunicación, y es que, finalmente, el ayuntamiento sí va a hacer una oferta por la compra de Zara. Hablemos de nuestro oficio, Pablo. Nada, en realidad, bueno, gracias por el mensaje, que bueno, le dedicamos horas. Bueno, y, le dedicas mucho tiempo, sí. ¿no? Ya te eh, digo. Como el resto de compañeros, también hay que decirlo. Bueno, no, no sé, pero bueno, eh, yo por lo menos sí que le, le he hecho bastante. Que, bueno, eh, Indites le ha hecho, el ayuntamiento le ha hecho una oferta que, bueno, que, que Inditex ha, ha rechazado. Y también ha rechazado, la al parecer porque no hay no hay cash suficiente para hacerse con un edificio que debe costar varios millones de, de euros y también se ha rechazado la oferta prioritaria que tenía, digamos, bloqueada la, el, eh, los propietarios del inmueble desde uno de los operadores privados que están interesados en hacerse con, la, con el inmueble. Hay que decir que es los, eh, propietarios, perdón, eh, los operadores privados que están interesados en comprar el edificio eh, en estas operaciones suelen comprarlos para luego alquilarlos, entonces, sí. bueno... ...a pesar de que ya se ha rechazado la oferta que había prioritaria... ...ahora digamos que está el mercado para todos, el, el edificio... ...y el haber rechazado también la del ayuntamiento... ...los otros interesados pues se han encontrado con que tienen ya... ...digamos, un futurible inquilino para entrar en el edificio... ...que sería el ayuntamiento... Efectivamente. ...entonces ahora eh, Inditex o, o Zara, no sé si hay otra compañía... ...que es la que se encarga del patrimonio de la empresa... Tendrá que hablar de las ofertas y en cuanto acepte alguna de ellas, pues eh, el propietario del nuevo inmueble ya sabe que tiene el ayuntamiento para interesado en instalarse allí, en instalarse allí. Que si quiere entrar será por alquiler. En el caso de que tendrá que ser por alquiler, en el caso de que sea interesado en instalarse allí. Eh, Genoveva, eh, sí. Eh, bueno, hombre, eh, para el grupo empresarial es un Gran negocio tener un inquilino como el ayuntamiento, ¿eh? Eh, es mucho más interesante que, que, que la compra, ¿eh? es decir, que la venta por parte de ellos al el ayuntamiento, porque, claro, el ayuntamiento tiene, bueno, de momento el ayuntamiento está alquilando locales por diversos sitios, ¿eh? que nos est los ciudadanos y visitantes nos estamos gastando un pastón en alquileres de locales. Eh, Claro, esto pasa como cuando los bancos... ...los bancos pues el propietario que conseguía que un banco le alquilara su local decía, bueno, a vivir que son dos días, ¿no? Eh, yo creo que en el caso de Sara, pues esto, es eh, muy interesante claro. que el ayuntamiento vaya a alquilar eh, el edificio, vamos, le van a sacar una rentabilidad que ya quisiera más de uno. Pero fíjate, esta oferta viene justo después de la peatonalización, porque antes de la peatonalización le preguntamos al alcalde en varias ocasiones, Pablo, y él mismo nos decía que no, que, que el ayuntamiento... no... no, que va. no ...no se le ocurre comprar o adquirir... ...o no está interesado en el cine Capitolio. Bueno, eh, hubo contactos con, con la compañía... Eh, se, ...se rechazó y no se, no se valoró finalmente... ...por parte de, lo, de la propiedad... ...ahora queda ver si el ayuntamiento... ...pues está dispuesto a, a entrar en el, en el edificio... ...obviamente pues le interesa, ¿no?... ...le interesa a la ciudad que haya movimiento en el en un inmueble emblemático, en un punto neurálgico como, como el que es al lado de la Lorete de la Corredora. Y bueno, si quiere entrar tendrá que hacerlo por alquiler. Eh, Todo apunta a qué, porque al final, si no hay sí. dinero para comprar, pues no, no hay otra opción, ¿no? Habrá que ver para qué, ¿no? Hay gente que, bueno, que por estos días o estos meses ha estado hablando de que le gustaría ver otra vez el cine Capitolio. El ayuntamiento parece que hablaba de algo cultural. Yo no sé sí. ¿en qué caso...? ...es acertado que sea algo cultural, ¿no?... ...pues también la gente podrá decir que... extrae bien otra vez algo comercial... ...creo que va a haber oportunidades de tener algo más comercial... ahora que sea... ...que se ha preterrizado la corredora... ...a pesar de los alquileres... ...y en cualquier caso, eso, creo que lo que hace falta... ...y que no hace falta esta ciudad... ...que tenemos varios espacios cerrados, por cierto... ...es más cultura, ¿no?... ...a pesar de, de los tiempos en los que corremos... ...para que también... ...pues podamos disfrutar de otras actividades... ...y no estar... ...todo el día luchando con las restricciones, ¿no? Entonces, creo que es interesante que claro. sea cultural. Y Genoveva, ¿a ti también te preocupa, como a otros ciudadanos... ...que ahora, con este éxito de peatonalización corredora Plaza de Valls, ...eso se convierta en una calle de terrazas? Hombre, me preocupa, es que tengo la absoluta certeza... ...que si la ciudadanía no protesta, eh, pues es lo que va a ocurrir... ¿eh? ...porque no somos lo... en él se no somos distintos... A, a otras poblaciones donde ha ocurrido, es decir, y si todos son, son bares y restaurantes que además están privatizando el espacio público porque hay sitios donde no se puede pasar, pues nos pasará igual que la calle Castaño de Alicante o otras calles, que al final no hay comercio, ¿eh? no hay más que eh, establecimientos de restauración. Y esto tampoco dinamiza, dinamiza el centro de la ciudad desde el punto de vista comercial. Eh, lo ideal sería que pudiéramos recuperar eh, bastante establecimientos comerciales para que esto fuera un núcleo eh, de, de intercambio de todas clases, tanto económico como un lugar de encuentro donde la gente va a hacer sus compras, etcétera, etcétera. Ya veremos, ya veremos qué medida toma el ayuntamiento. Pablo... Eh... Hay un manifiesto eh, que bueno, pues está en redes sociales, que ya se ha firmado por varios ciudadanos, en el que se pide al ayuntamiento que, limita, que limite ese número de, de terrazas. Sí. ¿Lo va a hacer el ayuntamiento? ¿Crees tú que el equipo de gobierno está por la labor? Porque ahí hay, parece que es sí. incompatible, ¿no? Ah. Porque hay que eh, pues dar un balón de oxígeno ah. a los negocios después de esta crisis. Habrá que verlo y no será una situación fácil, imagino, para el ayuntamiento porque... Hace varios meses o bueno sí, después de la peatonalización, se nos decía que había gente que había preguntado por el tema de las terrazas ¿no? en la corredora. Sí. Entonces, habrá que ver si se accede o no, porque bueno, ya ha salido desde, dentro del propio ayuntamiento esa, esa propuesta y reflexión que yo creo que es muy interesante, ¿no? Es cierto, creo que, por una parte, no se, pues no se puede negar que como tantos sectores económicos eh, hay gente que necesita pues, eh, actividad y demás ¿no? pues de hostelería o, se, o, o comercio como también puede ser por ejemplo el periodismo ya que hablamos hoy uh -huh. pero creo que es muy interesante lo que se plantea, de ¿no? dejar un espacio para, para el peatón porque eh. es verdad que eh, no sé, la calle Castaños quizás es demasiado exagerada que podamos llegar a ese punto pero nunca se sabe ¿no? también es verdad que actualmente ya hay muchos negocios en la corredora que es verdad que Es un poco una dispersión comercial curiosa, ¿no? Pues de entre ópticas, eh, sonotones, luego una tienda de, de calzado. Pero bueno, yo creo que es interesante y beneficioso que tengamos solo una calle para, para el comercio, porque como bien dice el propio escrito, oh, la calle hospital, eh, la propia Plaza Blanca, la Plaza de los Colgados, como se le llama uh -huh. coloquialmente, sí. ya hay bastantes terrazas, ¿no? Y es verdad que al final es un espacio que se le ha quitado al peatón, Es ocupado por el negocio privado, por la iniciativa privada, por las terrazas, a las que todos nos gusta sí. ir y tenemos ganas de ir a, a estar más allá de las 12. Pero creo que es interesante que tengamos una calle así, ¿no? Y sobre todo, creo que en cualquier caso va a ser complicado que haya nuevos comercios por el precio de los alquileres, ¿no? Porque hay precios realmente mm. muy importantes y que se, se dan, son difícilmente asumibles por mm. algunos comercios si no son franquicias de grandes firmas. Pues ese es el reto y también hemos claro. visto cómo este... Pasado fin de semana eh, hubo aglomeraciones en, en el centro, en la peatonalización. Eh, también preocupa al equipo de gobierno eh, que de cara a la Navidad se llenen las calles peatonales del centro de la ciudad con el riesgo que conlleva para la evolución de los contagios. Y con la pandemia vamos a, a concluir, Geno. ¿Deberías, eh, eh, ...deberíamos ser más restrictivos en las medidas de cara a la Navidad... ...porque hemos visto que la curva sigue sin doblegarse... ...yo considero que sí, ¿eh? considero que sí porque eh, ya estamos viendo las consecuencias... ...del puente de la Constitución y de la Inmaculada... ...es decir, ya está subiendo otra vez el número de contagios... ...pero no solamente a nivel local ni a nivel de la Comunidad Valenciana... ...sino en todas partes... ¿eh? Eh, y es que estamos en una época muy peligrosa que es el invierno y eso que aquí no hace demasiado frío pero esto pone todavía más riesgo bueno yo hablo como como periodista y no como evidentemente como sanitaria no pero yo creo que eh, esta política de que sí y que no y que ahora un poquitín y ahora un poquitín menos habría quizás que repensarlo ¿eh? repensarlo y explicar a la ciudadanía, pero es que estamos siempre con la misma historia, es decir hablemos claro a la gente la gente, eh, si, se le, si se le dice lo que hay, se le explica detenidamente, eh, la gente toma la medida que hay que tomar lo que no puede ser es que esté siempre oyendo mensaje contradictorio que no se le diga la verdad eh, puñeta, sal y dice mirad, los expertos Los eh, expertos en, en epidemia, etcétera, nos han advertido de que o, o hacemos esto durante la fiesta navideña o a partir de tal época vamos a tener un puñetero desastre en los hospitales, pero con datos, seriamente, pero es que la gente ya no se cree nada. Porque estamos otra vez con la misma historia. Esto es el problema de no dar un, una información contrastada, veraz, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos toda la culpa, ¿eh? Todos, todos, tanto lo político como lo periodista, como esto, como lo otro, y como la ciudadanía, que no exige muchas veces lo que debería de exigir. Entonces, yo soy partidaria de tomar medidas. Hombre, mmm, los alemanes tampoco son tan tontos y están tomando medidas. Sí. Pablo, y con esto terminamos. Eh, nada, bueno, socialmente no nos interesa, sanitariamente, pues me temo que sí, porque los datos ya no lo están diciendo. Ya, parece que bien. también el estudio de la OMH uh -huh. o sí. el portal Este, pues está advirtiendo de una tercera ola. Habrá que ver, no, a nivel local sí es verdad que estamos manteniendo un poco los datos, porque no acabamos ni de crecer mucho ni de que la curva baje. Sí, es verdad que a nivel autonómico y nacional estamos viendo a subir la, las cifras con No sé si tendencia preocupante. Es verdad que, que no tanto. Las cifras como... de ayer sí que sí, preocupan sí, sí. en la Comunidad Valenciana. Por eso, por eso. A nivel nacional están un poco en la cifra, un poco altas. Es verdad que en Europa están siendo mucho más, pero claro, nosotros ya hemos estado ahí arriba. Si queremos volver arriba, pues el sentido común ¿no? y supongo sanitario nos dirá que hay que prevenir y ser austeros socialmente esta, estas navidades, ¿no? Porque si no. ...al final, pues, lo que veo que estamos haciendo es... ...bueno, como tenemos la vacuna ya... ...en no, tres claro. semanas, pues está todo arreglado... ...y aquí son las Pascuas, entonces... Claro. ...creo que no, no, creo que... ...que procede, como dice Geno... mensaje claro... ...que todo el mundo sea consciente uh -huh. y... ...y apelar a la, a la responsabilidad... ...sí, objetiva. queda mucho, queda mucho, por supuesto... ...pues Genoveva y Pablo, el primer reto... ...el viernes, salir a la calle... ...con todas las medidas, evidentemente... Uh -huh. ...sanitarias cumpliéndolas... Para decir basta ya y para defender el periodismo de calidad. Algo que agradecemos a nuestros representantes de, los, de las dos asociaciones de periodistas que hay en el Che. a Martín, presidenta de la Asociación de Informadores, gracias. Gracias a ti. Y Pablo Serrano, gracias también por gracias acudir. Gracias a ti y a vosotros. Y nosotros continuamos después de la tertulia con los periodistas. Seguimos con más música.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 Dit dat niet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 Si aquí es Nadal, volg parar una bona taula Mercats delts, Mercat Plaça Barcelona, Mercat Plaça Madrid, Mercat de Sant Just, Mercat Central delts. Trobarás els millors preus, productes i la millor atenció i antòtes les mesures per que la teva compra siga segura. Mercats delts, Bon Nadal, feliz compra. Regidoria de Mercats, Ajuntament delts.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 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso. De momento, la música la dejamos para más adelante porque ya tenemos en el estudio de grabación de Teleelch Radio Marca a nuestro siguiente invitado para hablar de otro tema. Del periodismo y de la actualidad local, pasamos a hablar de la reforma educativa de la Ley CELA, aprobada en el Congreso de los Diputados y que está, en estos momentos, debatiéndose en el Senado. Con nosotros se encuentra, en este programa, a uno de los representantes de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Enric Valor. Él es Chomin Angos, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Si se acerca al micrófono muchísimo mejor, porque se oirá con más nitidez. Y además es importante saber qué tiene que decir la Zapa Enric Valor, sobre la ley CELA. ¿Es una buena ley la que se va a aprobar, la que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados? Hombre, como todas las leyes es mejorable, pero yo estoy escuchando verdaderas, no sé, no sé ver, verdaderas aberraciones, diría, porque... De lo que dice la ley a lo que yo escucho por ahí hay muchísima diferencia. Entonces, ¿Usted se ha leído la ley? Claro. Pues vamos, vamos por partes. Eh, ¿Qué aberraciones son las que, quiere usted, eh, pues responder, a las que quiere usted responder? ¿La ley CELA acaba con eh, la educación concertada? No, no. La ley CELA lo que pretende es democratizar la educación concertada porque, bueno, estamos escuchando cosas como que va a desaparecer la concertada, no, no va a desaparecer, precisamente por defender el derecho de las familias, que es una frase que se utiliza mucho últimamente, lo que pretende esta ley es que la educación concertada llegue a todos de manera democrática, igualitaria y equitativa, cosa que hoy no pasa. Yo no sé si las familias que tienen hijos en la... En la educación concertada saben que eso que eufemísticamente se llama aportaciones voluntarias, si se ponen la mano en el corazón o en la cartera, que suele ser más efectiva, notarán o sabrán de sobra que no es así. Entonces lo que se pretende es que la educación concertada sea efectivamente equitativa, igualitaria y democrática. Es decir, que esas aportaciones voluntarias, que en muchísimos casos todos sabemos que no lo son, dejen de serlo. Es decir, o sea, zona... que los padres y madres de cualquier colegio o instituto concertado no tienen que pagar lo que ahora paga en, en concepto de donaciones. En... La ley CELA lo prohíbe. La ley CELA lo impide, efectivamente. Y eso, eh, de cara a esta... Eh, ...educación igualitaria... ...que se pretende... ...pues creo que es un, un paso adelante... ...porque claro... ...y esto eh, eh, si lo impide... Eh, ...claro la concertada... ...esto es un bocado... ...un mordisco grande... ...que se da a los ingresos... ...de los colegios... ...de los centros concertados... ...por eso... ...supongo que ellos han salido... ...y se han movilizado para decir... ...que, que el futuro... ...está en esta prohibición... ...evidentemente... ...puede pero, ser una estocada mortal... ...para, para pero, los centros concertados pero lo que nosotros defendemos es el derecho de los alumnos, no el derecho de los centros. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, quiero matricular a mi hijo en un colegio concertado, supuestamente, en teoría, puedo, pero pasa una cosa, que luego hay una serie de impedimentos que no nos cuentan, todos estos que ahora hablan, Y es que cuando me digan que tengo que poner 100 o 200 euros al mes voluntariamente, pues si mi economía no me lo permite esta, esta escuela bueno, supuestamente democrática... Uh -huh. Lo que está ocurriendo con los centros concertados, por ejemplo los de Elche, es que son los más demandados y por eso um, hay tantas tanto, eh, familias que no pueden. En estos momentos eh, se les rechaza la solicitud porque son los más demandados. La LECELA que, que prevé. No, vamos a ver. El hecho de que eh, tenga mucha demanda un colegio concertado no, eh, eh, no significa que necesitemos más colegios concertados. Lo que sí que necesitamos es, bueno, en, en términos vulgares lo que se dice es que son mejores colegios. Hombre, yo creo que la opción que tienen que elegir las familias es que todos sean buenos colegios, ¿no? Que haya buenos y malos colegios. ¿no? Yo no puedo entender que con dinero público se subvencionen malos colegios. Tampoco entiendo que haya malos colegios. Otra cosa sería... Pero entonces eh, no entiende por qué hay tanta demanda para los concertados. No. Si no, hay no. mucha demanda, algo estarán haciendo bien los concertados. No, no, si yo no discuto... Que y haga... algo se estará haciendo mal en la pública. Yo no discuto que se esté haciendo cosas buenas en los concertados, como uh -huh. eso faltaba. Lo que digo es que eh, si efectivamente los colegios concertados admiten o, o dicen admitir a cualquiera, lo que no entiendo es esto de las cuotas voluntarias. Es decir, yo... Si yo tengo que elegir entre dos colegios, uno público y uno concertado, uno es absolutamente gratuito y el otro no, me están engañando. Es decir, para eso yo entiendo que están los colegios privados. Uh -huh la calidad se paga, dicen la calidad. Yo no sé, yo no tengo ningún problema, tengo problemas uh -huh. evidentemente en la educación pública y lo que hago es reivindicarlo, solo faltaba. Pues eh, por eso se están recogiendo firmas en contra de la ley CELA, eh, pero también se están recogiendo firmas porque hay quien la critica porque castiga al castellano, deja de ser un, un idioma vehicular. Lo que se escucha por ahí es que la ley CELA va a eliminar la religión, va a eliminar el castellano, va a cerrar los colegios concertados y va a cerrar los colegios eh, de educación especial. Sí, de eso hablábamos ahora. Eso ahora vayamos se... con el castellano. Sí. Concretamente, ¿qué contempla la ley CELA en cuestión del castellano y de los otros idiomas oficiales? Lo que se contempla en la ley es que al finalizar la etapa educativa los alumnos puedan hablar... Eh, el idioma castellano como idioma oficial y el idioma de la comunidad, en este caso el valenciano, en igualdad de condiciones. Y no se impide ni se elimina el castellano, ni mucho menos. Yo creo que la ley CELAR no modifica en absoluto los porcentajes establecidos con anterioridad, que es un 25% mínimo en castellano, un 25% mínimo en valenciano, ...y eh, de un 15 a un 20 en inglés... ...luego serán los centros a partir de, su parti de sus particularidades... ...los que establezcan si el porcentaje se aumenta... ...en ningún caso se disminuye... ...pero insisto, la, la finalidad es que al terminar los estudios... ...todos los alumnos dominen por escrito y oralmente... ...el idioma castellano y el idioma valenciano en este caso... ...que es el de la comunidad tal y, cual, tal y como establece la Constitución Española... Y en cuanto a la educación especial, ¿qué ocurre? ¿La suprime? En absoluto. Yo tengo, yo tengo eh, noticias de que, en el caso de la Comunidad Valenciana, están eh, en proyecto cuatro colegios de educación especial. Uno de ellos yo creo que ya está terminado. No recuerdo ahora exactamente. Bueno, la propaganda del Gobierno la tiene que hacer el Gobierno. No uh -huh. la tengo que hacer yo. Pero vamos, lo que se pretende, supongo y entiendo, es... ...que eh, a los colegios de educación especial... ...únicamente vayan aquellos alumnos que por sus características... ...no tengan posibilidad de desarrollarse en, en un colegio ordinario. Pero si sé lo que se supone que hay que pretender es eh, la inclusión del alumnado todo aquel alumnado que quepa y pueda desarrollarse de forma socializar con el resto de compañeros, lo haga en un colegio ordinario, para Espérate. lo cual, y esto uh -huh. sí que no lo dice nadie, y nosotros sí lo decimos y lo reivindicamos, para lo cual necesitamos aumentar significativamente. El número de especialistas, audición claro, y lenguaje… eso es lo que le iba a decir. ¿Cómo, ¿Cómo está la inclusión? Porque creo recordar que en anteriores reformas educativas siempre se ha querido que las personas, los niños con diversidad funcional, se incluyan, se normalicen en el sistema educativo. Pero, cómo está, pero qué, qué, ¿qué diferencia plantea la reforma educativa de la ley CELA, de del de la actual gobierno? En teoría pretende. Eh, pretende Sacar algunos de, con in diversidad. Funcional? Incrementar estos, estas necesidades en los colegios ordinarios para que den cabida a estos niños. Incrementar, incrementar el número de alumnos. No, no, no, no. El... Increment, incrementar las necesidades de especialistas, de recursos. Ajá. Recursos. Por, efectivamente, entendemos que eh, la. Pe Pero no sacarlos, no sacarlos a hacer... No, de no, no, no, no, no, no. eso es lo que se airea por ahí. Todo el mundo conoce niños con alguna característica específica dentro de un colegio ordinario. Le, el último recurso sería llevarlo, si yo tuviese en mi casa, en mi familia, un niño de estas características, para mí la última opción sería llevarlo a un colegio especial, evidentemente, porque entenderíamos que no puede desarrollarse con normalidad en un colegio ordinario, pero siempre que pueda... Para mí es importantísimo el hecho de que, se de, de, de que un niño se desenvuelva en un colegio ordinario, siempre que sus características lo permitan. Pero en ningún caso van a desaparecer los colegios de educación especial. Eso no lo dice la ley en ningún sitio, como otras tantas cosas que se oyen por allí que no sé dónde las han leído. Ya le digo, yo acabo de leer que hay cuatro colegios, uno de ellos creo que ya está en, en marcha, cuatro colegios nuevos de educación especial en la comunidad valenciana. Y luego lo más importante, esta ley de la no nace con consenso, nace con bastante rechazo. Bueno, eh, no sé. Esta para ley... la FAPA, Enric Valor, ¿este es el panorama adecuado para una reforma educativa? ¿Debería yo haberse esperado para conseguir mayor consenso? Yo creo que eso es imposible. Eh, ¿Es imposible para pacto, usted el, el pacto educativo sí. consensuado? Yo tengo 70 años, no, no digo cosas por decir, digo lo que, le, lo que me dice la memoria y la historia. La anterior ley, la ley BERT, uh -huh. la 11, la consensuó el PP consigo mismo. Esta ley la, la, está apoyada por siete partidos, entonces, no sé, me parece que es tener una memoria floja el decir que esta ley tiene poco consenso. Vamos, estamos viendo que es imposible, imposible en este país que haya fundamentalmente dos partidos que se pongan de acuerdo. Parece ser que es imposible. Basta me... que uno diga que adelante, para que el otro diga atrás, sin haber leído ni siquiera lo que ha escrito. ¿Me recuerda a los siete partidos que han votado a favor? Pues no lo ah, recuerdo exactamente. Mal. Yo tampoco, lástima. No lo recuerdo exactamente porque en cualquier caso a mí lo que me preocupa de verdad es la letra del acuerdo. Los presupuestos generales del Estado son buenos o son malos por sí mismos, no porque los apoye uno o el otro o cuatro o veintisiete. Es decir, lo que, no puede ser, lo que no puede ser es que si este partido dice que adelante, el otro dice que atrás, sin haber leído qué es lo que está escribiendo. Y con esta ley pasa exactamente lo mismo. Evidentemente la letra es muy importante, por eso está usted, para hablarnos de algunos de los apartados, eh, pero también es muy importante el número de apoyos con que se lanza esta reforma educativa. Sí, sí. Porque es importante garantizar la continuidad. Porque este país, el mal de, de este país es eh, la cantidad de reformas educativas que no han dejado eh, pues asentar una educación pública de calidad. Y los datos hablan por sí solos. Hay más fracaso escolar en este país que en otros. Uh -huh. Para sí. la FAPA, Enric Valor, ¿cuál sería, para usted, ¿Cuál sería, como representante de la FAPA, cuál pues sería el escenario probablemente dejar la educativo? Probablemente dejar la política en casa. Yo ya sé que es imposible en este, en este país que se pongan de acuerdo dos, para nada. Pero en casos excepcionales como este, yo pienso que lo importante es la ley en sí y la finalidad, que es precisamente combatir ese fracaso escolar del que hablamos y no que se pongan de acuerdo... ...no sé cuántos... ...porque no se van a poner... ...España por desgracia es un país que lleva 200 años... ...intentando destruirse a sí mismo... ...y tiene que ser un país rico y potente y capaz... ...cuando mm -hmm. todavía no lo han conseguido. Pues que... Qué, qué, qué, ...qué tienen pensado hacer desde la FAPA... ...Enric Valor... Eh. Pues nosotros no venimos aquí a defender la, la ley... ...evidentemente lo que venimos a defender es... Eh, ...contrastar... ...ese mantra que se utiliza permanentemente de que todo se hace en beneficio de las familias... ...y por el derecho de las familias, porque nosotros queremos reivindicar muchas cosas... ...que parece ser que otros olvidan, tirándose al cuello de, de las leyes, las haga quien las haga, da lo mismo... ...es que el castellano va a desaparecer en la comunidad valenciana y sin embargo no va a desaparecer en Galicia... Pues ...la Comunidad Autónoma de Galicia... ...está gobernada por un partido... ...que dice estar en contra de esta ley... ...y allí por lo visto no les afecta... La, ...el hecho... ...además a mí me consta que en Galicia... ...se habla más gallego que valenciano en Valencia... ...y yo no he visto que desaparezca el castellano... ...ni que se rompa España... ...ni que pasen esas cosas tan raras... ...entonces lo que habrá que plantearse... ...de una santa vez es hablar... Eh, eh, ...¿cuál es la finalidad de la ley? ...mejorar... ...pues si es así, veamos, esperemos... ...y si no es así, pues critiquemos... ...a mí se me ocurre que... ...yo tengo una crítica hacia esta ley... ...o hacia la resultante de esta ley... ...que evidentemente... ...está supeditada a la sanidad... ...que es la, semipres la semipresencialidad... ...de los alumnos en los centros... ...yo no oigo hablar de eso pero mi hija va a clase al instituto un día sí y otro no. Y eso sí me preocupa, eso sí es una discriminación, porque hay otros centros, no solo, no solo concertados, sino también públicos, que asisten al 100%. Y yo no puedo permitir y admitir, y por eso critico y me quejo, de que unos centros den clase al 100% y otros al 50%. Mm. Eso sí es una discriminación, que de esta discriminación no responsable de la ley... Pero a mí las leyes al final son, son, la, la, bueno, la, pero son las que ponen orden y marcan criterios, son importantes. La, la realidad es la que marca la, el, el resultado, no la Chomín, letra. Chomina Angos eh, representante de la, FA, de la FAPA Enric Valor, muchísimas gracias por haber venido a este programa La Glorieta para aclarar algunos de los puntos de la polémica ley educativa CELA. Gracias a vosotros.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 101.4, tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 21 minutos de las 10 de la mañana y ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Marga García. A quien damos la bienvenida, Marga. Muy buenos días, es que estaba jugando con no, la pan. No, no, no. Espera, espera. Para buenos que días. Me Exactamente. Buenos días. Para que se te vea, ah, pero. Vale, vale. Eh, vamos a ver si, si no. Eh, a ver bueno. si muevo las pantallas. Bueno, mientras nos cuentas tú ese repaso a la actualidad sí. informativa, voy a entretenerme un poco con los mandos de las pantallas. Venga, yo te, yo te voy a ver si tengo suerte y podemos encuadrarnos Venga. mejor de lo que estamos, porque. Vale. Eh, te solapo, Marga, en imagen, te solapo. No pasa nada, se me ve un poquito la cara. <risa> bueno, pues yo se, tengo un... Sé que eres tímida y que a ti te gusta eh, salir menos Bueno, por la pero tele. cada vez menos. Eh. Ah, esto, vale. de, de esto de estar en la tele hace que ya la timidez se vaya, <risa> que está bien, está Venga, bien. Pues vamos a... comienza el repaso de la actualidad local, sé que bueno, tienes pues, mucha prisa. Sí, te hago un repasito rápido. Como ayer eh, no estuve, bueno, pues eh, no te pude contar esos datos actualizados del eh, coronavirus. Eh, un repasito muy rápido. La incidencia de 230 que teníamos eh, uh -huh. el pasado viernes ha bajado ligeramente a 219. Y en el Che eh, ayer eh, nos confirmaron 167 nuevos positivos, un fallecido más. Es la el dato más triste. Ya son 45 desde el inicio de la pandemia y el número total de positivos eh, en los últimos nueve meses 5.633. Respecto al resto de la comarca del Baix Vinalopó, en Santa Puebla y Crevillente sí que va bajando poco a poco esa incidencia. En Santa Puebla actualmente es de 126 y en Crevillén de 131. Después de varias semanas donde había subido ese número de positivos, bueno, pues ya va bajando ligeramente. Y relacionado con esto, ayer sí que una noticia también negativa y es que la comunidad valenciana notificó el mayor número de positivos de la pandemia con 2.841, una cifra altísima. Y lo que ha hecho, bueno, pues que la incidencia en apenas unos días pues haya subido de 192 a 227 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es nuestra tasa de incidencia en la actualidad? Aquí en Elche es de 219. No esa hemos tasa. subido mucho. Eh, no, bueno, del pasado viernes a ayer ha bajado de 230 a 219, llevamos varias semanas que estamos eh, por ahí 215, 230, jugamos con esas, con esas cifras. Pero bueno, la, la, lo negativo es esa, ese número tan alto de casos que la, comun que la comunidad pues, notificó sí. ayer, casi 3.000. Una cifra que no habíamos tenido desde, el, desde marzo. Esto nos indica que hay que esperar al viernes eh, para ver si realmente es. la cifra, esa tasa de incidencia ha bajado ligeramente en el Che porque el recuento, el recuento no del, se ha hecho es. correctamente, bueno correctamente no, no se no. ha hecho sí. de la forma tan detallada. ...por esos días de vacaciones que hemos tenido. Sí, además siempre el fin de semana... ...bueno, pues esos datos no, no, no son los mismos... ...siempre disminuye ese número de casos... ...así que esperemos que el viernes... ...bueno, pues podamos ratificar ese ligero descenso. De todas formas eh, es grave la cifra de fallecidos, eh, es grave y la prisión asistencial continúa, ¿no? La UCI siguen sin bajar los ingresados en el Hospital General y lo peor es el Hospital Vinalopó, que tenemos 12 pacientes en UCI. Eso sí, esa es, es la, la nota más, eh, más negativa, que siguen aumentando ese número de, de pacientes en UCI, porque bueno, en planta más o menos se va manteniendo, sigue estable, pero en UCI va aumentando ligeramente en las últimas semanas. Pues hoy, hoy tendremos en el programa Entre Amigos de nuevo a la responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Mar Masía, a quien le preguntaremos sobre este tema, aunque viene a hablar evidentemente ese reconocimiento que se uh -huh. le hizo a la denominación de origen de la Granada Mayor. Supongo que es una noticia que ibas a contarnos por esa gala que tuvo lugar. Sí, esa gala que tuvo ayer. lugar, eso es. ...para sí. reconocer al personal sanitario... ...y una de las eh, representantes de ese personal sanitario... ...fue Mar Masía, quien recogió ese galardón. Ese galardón, eso es. Bueno, pues a ver qué te cuenta... ...cómo está actualmente la situación... ...porque bueno, va cambiando eh, por semana... ...y esperemos, bueno, que esa presión... Eh, ...de los hospitales vaya bajando poco a poco... ...sería pues, una muy buena noticia. Pues la tendremos en el espacio de Manoli Guilager... Lo, ...lo abordaremos más adelante aquí en el 101.4, en el uh -huh. programa Entre Amigos. ¿Y qué más nos cuentas, Marga? Bueno, pues eh, muy rápido también relacionado, bueno, a unas de esas consecuencias de la pandemia, hablarte de Facoelche, ese uh -huh. congreso oftalmológico tan importante que cada año... Eh, ...bueno pues recibe a más de mil, eh, mil asistentes... ...a nivel nacional e internacional... ...bueno pues que ha cambiado de fecha... ...tradicionalmente se celebra en el mes de febrero... ...en el Huerto del Cura... ...y este año se traslada al mes de abril... ...a finales del mes de abril y será en IFA... Bueno, pues con la intención de que sea presencial y que, bueno, allí pues se pueden mantener esas medidas de seguridad y además, bueno, pues eh, esperando que en, en el mes de abril, bueno, pues que mucha gente ya esté vacunada y permita, bueno, pues que, que acudan allí a IFA. Además, bueno, quien no estén vacunados, eh, bueno, pues se les obligará a una PCR negativa para poder asistir. En caso de que finalmente no se pueda celebrar en IFA de forma presencial, bueno, pues se celebrará en el centro de congresos de una forma más restringida. Y bueno, eso es lo más destacado. Además, un apunte también en educación y es que después de las vacaciones de Navidad, los... Los alumnos de cuarto de primaria del colegio de La Galia no tendrán que salir del centro después la, de la retirada del barracón. El centro reajustará los espacios para que no tengan que abandonar el centro a partir de enero para dar las clases. Eh, recordarte que, bueno, que estos alumnos se encontraban en un aula prefabricada que se había eh, colocado por las obras de ampliación del anexo de infantil. ...y bueno, se había aprovechado para desdoblar este curso... ...que estuvieran una parte en el aula y otra en el aula prefabricada... ...pero hace unos días la Consellería anunció que el próximo día 22 de diciembre... ...acababa ese contrato de alquiler y los niños debe, debían dejar el aula... ...bueno, pues esto supuso bueno, una rebelión entre los padres... ...pidiendo soluciones eh, para esta situación... ...y finalmente ayer hubo una reunión, Concejalía de Educación... ...con dirección territorial y también desde el centro educativo... ...y finalmente, bueno, pues se reajustará ese centro... ...para que los niños de cuarto de primaria... ...continúen en el centro y no tengan que abandonar. Pues aplaudimos siempre a las soluciones. ¿Y qué previsiones tenemos? Porque sé que te tienes que ir. Sí, bueno, pues eh, tenemos eh, rueda de prensa del portavoz del Partido Popular... ...Pablo Ruz, también de Vox, para hablar de esas mociones... ...del pleno del próximo lunes, pleno de presupuestos. Además, eh, también el Edil de Derechos Sociales y la Edil de Educación... ...informan sobre el reparto de mascarillas en centros escolares... También se va a presentar la gala de Navidad de la Concejalía de Mayores y además se presenta el cartel de fiestas y la programación navideña. Así que una mañana muy cargadita. Pues muchísimas gracias Marga, volvemos a escucharte y a verte a la una. A la una, sí, volvemos a la una y por supuesto toda la información actualizada en nuestra web telelch.es. Hasta luego, Ros. Buen trabajo, Marga, y nosotros continuamos esta ronda de noticias. Lo hacemos con la Crónica Deportiva con Paco Gómez. Cuéntanos, Paco, buenos días. Hola, buenos días. El torneo del CAO entra en escena. Hoy el Elche juega partido de la Copa del Rey a las 9 de la noche en Buñol, en la ciudad deportiva del Levante, donde los blanquiverdes intentarán acceder a la siguiente fase ante un rival que es de regional preferente, es decir, cuatro categorías menos, aunque eso sí, son líderes de su grupo y llevan 30 partidos sin perder en su campo, aunque en ese campo no se va a jugar porque no reúne las medidas mínimas para que se dispute el partido según la Federación Española de Fútbol, sobre todo de iluminación, ya que el partido lo dará en directo a la plataforma televisiva DAFON. Para ese encuentro, el técnico blanquiverde Jorge Almirón dará oportunidades a los menos habituales y le sale un 11 un completo con el Diego Russo en portería, Dani Calvo, Luis Misánchez Miño y Cifu en defensa, en el centro del campo Nuke en Fulú junto a Víctor Rodríguez con Eirigoni Con Lukumi y Nino en punta de ataque, sino Guido Carrillo, si es que se encuentra mejor de la rodilla. El técnico del Elche, Jorge Almirón, ha dejado claro que el partido hay que tomárselo muy en serio. Solo así se podrá pasar la eliminatoria. Almirón. Yo trato de tomar todo muy seriamente. Eh, es fútbol y, y para rivales un partido seguramente importante. Eh, me ha tocado en otros lados estar dirigiendo... Eh, equipos y, y por ahí le toca jugar con algún equipo inferior y sé es lo que motiva jugar contra un equipo un poco más grande y, este, y esta Copa para todos es algo motivante. Así que, bueno, sirve también para que algunos jugadores puedan tener minutos, este, ir este, es importante, lo tienen que tomar con mucha seriedad, yo lo tomo con mucha seriedad, sabiendo de, lo, de los compromisos que vienen por delante, la Liga para nosotros es, es vital, pero... Eh, yo tomo, para mí el fútbol es tan especial y lo tomo todo con mucha seriedad. Eh, ya me ha tocado, entonces no, no quiero que me sorprendan nada y respeto mucho a, a todos los rivales siempre. El partido de Copa esta noche a las 9 desde las ocho y media. Lo contamos con todo el equipo de marcador aquí en tele Radio Marca. Hasta luego. Hasta luego Paco y nosotros ahora cambiamos de sintonía. Vamos con el tiempo para cerrar la ronda de noticias. El tiempo.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 muy buen día mientras en la mitad oeste de la península la jornada va a estar marcada por la lluvia aquí sin embargo va a continuar la estabilidad atmosférica y de momento durante los próximos días no se esperan precipitaciones significativas durante esta madrugada predominio de cielos despejados ausencia de viento temperaturas nocturnas que en el sur de alcandar han bajado hasta los 5 6 7 grados aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 9 10 grados para la jornada de hoy ambiente relativamente soleado un paso de intervalos de nubosidad a ratos cielos bastante nubosos temperaturas a la baja y es que a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente marítima máximas que hoy van a alcanzar en buena parte del territorio los 19 20 grados mañana jueves tendremos intervalos puntuales de nubosidad ambiente mucho más soleado a partir de mediodía se activará el viento flojo de sureste temperaturas máximas en torno a los 19 grados mínimas que durante esta próxima madrugada ciudad bajarán por lo menos hasta los 11 12 grados el viernes predominio de cielos despejados temperaturas en torno a los 18 grados para el fin de semana llegará otro sistema frontal de origen atlántico algo más activo anexado a una vaguada de aire frío en altura poco profunda esto nos va a dejar un sábado con nubosidad en aumento y ojo porque entre sábado por la tarde noche y el domingo durante la madrugada como mucho se podría escapar alguna gota Temperaturas para el fin de semana que van a rondar los 17, 18 grados. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las diez y media de la mañana y ya estamos en la recta final del programa La Glorieta. Les vamos a hablar del director de la Cátedra Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Vives, porque presenta esta misma tarde en el centro de congresos a las siete y media su libro El billete de 100 pesetas de la Dama de Elche 1938, catálogo. ...en él se recoge la historia de este billete... ...que se emitió pero nunca llegó a circular... ...y se calcula que hay muy pocos... ...por lo que se ha convertido en una pieza valiosa... ...para coleccionistas... ...pues para saber eh, qué historia tiene este billete... ...tenemos al otro lado del hilo telefónico... ...al director de la cátedra, Francisco Vives... ...muy buenos días Francisco. Hola, buenos días Mari. Antes que nada, ¿cómo supo de la existencia... ...de un billete que nunca llegó a emitirse?... Bueno, pues el billete no llegó a emitirse, pero sí que se fabricó y entre el, la fabricación pues siempre hay billetes de prueba, billetes eh, que se hace el diseño y eso está archivado en el fabricante y claro, han llegado esos billetes a las subastas de coleccionistas y por eso sabemos que existen. O sea, fue en una subasta, la, fue la moneda de timbre, ¿no? La moneda nacional, ¿Cómo se llama? La fábrica de moneda y timbre, ¿no? La fábrica nacional eh, de moneda y timbre, eh, la que... No ¿no? no, no fue la fábrica española la que fabricó el billete. Fue una empresa inglesa, eh, situada en Londres. Thomas de la Rue and Company Limited. En ah. aquella época, eh, estamos hablando de un billete de 1938, eh, le pilla la guerra civil de lleno, ...y por eso, eh, bueno, el billete se fabrica fuera ...como muchos billetes que se fabricaban en aquella época... ...las empresas importantes estaban en Europa... ...y fabricaban para todo el mundo... ...entonces el gobierno republicano se lo pidió a esa empresa... ...entonces, eh, vamos, eh, los archivos de esa empresa... ...son los que tenían esos billetes y han salido a, a la luz. Claro, estamos hablando de un año, 1938... ...plena guerra civil española, la Segunda República encarga el gobierno, que supongo que estaría con muchísimos problemas, con muchos frentes abiertos, bélicos, encarga uh -huh. a esta empresa londinense eh, la emisión de los billetes de la dama del Che. ¿Sabes quién fue eh, en ese momento el que lo encargó? ¿Qué ministro? O, o, ¿Y por qué eh, se bueno, escogió la dama del Che? ¿Sabemos algo sobre la historia? Sabemos, mira, sabemos por ejemplo, que eh, el gobierno, cuando el billete se hace la primera gestión, estaba todavía en Madrid. Ahora es que el gobierno republicano cambió de, de sede y a final de noviembre del 36 se pasó a Valencia. En Valencia estuvo un año y en noviembre del 37 volvió a mover el gobierno su, su sede y se fue a Barcelona. De manera que hubo varios cambios. En, por ejemplo, hubo tres presidentes. Empezó la guerra civil con José Guirau, después siguió con Francisco Largo Caballero y por último Juan Negrín. Eh, se cambiaron ministros, se cambiaron eh, directores generales del, del Banco de España, que eran los que, los que decidían la forma del billete y las necesidades. Entonces, eh, suponemos, porque no tenemos historia escrita, suponemos que a finales del 36 es cuando se, se hace la, el primer encargo del billete. A lo largo del 37 se hacen las pruebas de color, en fin, la, la, las modificaciones, incluso se le cambia al billete la fecha y la, la ciudad de emisión. En un principio iba a ser Madrid y la fecha eh, ponía 1 de julio del 37. Sin embargo, el billete ya fabricado, ella pone Barcelona como ciudad emisora porque el gobierno ya estaba en Barcelona y la fecha eh, era el 11 de marzo del 38. El problema que tuvo este billete fue que al coger la guerra civil pues eh, se fabricó pero cuando se trajo el billete, el primer envío eh, vía terrestre, porque primero desde Londres pasó a la Casa de la Moneda eh, española que estaba, tenía su sede en París, y de ahí, por tierra, ya llegó a España. Eso fue eh, a finales del 38, hacia noviembre. Y ahí desaparece ya la pista del billete porque es eh, interceptado por las tropas nacionales, ese cargamento. Y el cargamento de los 20 millones que se suponían que se iban a fabricar, eh, el primer cargamento creo que eran de unos 500.000 billetes, pero fueron interceptados y posteriormente ya destruidos. No sabemos si en la misma frontera o en el, en el trayecto de la frontera de Porbou a, a Barcelona. El caso es que ya desaparece las noticias sobre ese billete. Y, y eh, eh, ¿Fue pagado este encargo? ¿El, ¿El gobierno de entonces llegó a pagar el encargo a la fábrica? Eh, debió hacer algún ingreso previo porque las empresas siempre se aseguraban la fabricación y pedían eh, pues como una entrada, no sé si me entiendes, una, no sabemos exactamente cuánto pagó, ¿Eh? pero sí, sí, debió pagar parte de ese encargo. O sea, no queda nada en los registros. Y, y, y de los, las tropas nacionales destruyeron eso, esos, esos billetes que, de haber circulado, también hubieran sido papel mojado, porque todo lo que es el dinero que, que acuñó y que emitió eh, la República, luego, después de la guerra... Eh, ...con la dictadura de Franco... ...aquello eh, no servía de nada, ¿no?... M ...millones efectivamente, de... ...aquello dejó de servir... ...incluso el famoso... Eh, ...los billetes de Negrín, ¿no?... ...que es un billete de Negrín... ...pues uno que, que no sirvió para nada... ...porque era ya hasta o la época de la, de la Guerra Civil... ...sí, efectivamente... ...pero hay que tener en cuenta... ...que el billete tenía un alto eh, precio... ...eran 100 pesetas... ...que en aquella época 100 pesetas... Eh, ...era bastante... ...el sueldo de, de una persona... ...eran eh, 5 pesetas a la semana... ...imagínate... Entonces, siempre se era como un billete ahora de, pues no sé, de, de 500 euros, de 200 euros, es una cosa muy importante. Y por eso la tirada era corta. Y, y me refiero a corta a 20 millones de ejemplares. ¿Y, ejemplo, cuántos, el ¿Y cuántos...? Billete, sí, el billete, te quería decir, el billete de peseta, el que todo el mundo conoce, el de la dama de Che, de una peseta, que es ya de época franquista, se editaron 162 millones de billetes. Claro, al ser de una peseta... ...era mucho más abundante la tirada... ...y por eso es más conocido. Y, y, y de los billetes republicanos... ...¿cuántos han quedado?... ...porque si se, se destruyeron todos... ...el medio millón se supone de ese primer encargo. Sí. Bueno, yo he recogido información de 41 billetes... ...41 billetes entre pruebas... Eh, ...pruebas, digamos, de, de anverso... ...pruebas de, de color... Eh, y también eh, tres billetes con numeración, digamos, formal, es decir, totalmente terminados. También hay billetes eh, publicitarios, es decir, los que fabricaba la empresa, pero que solamente, o sea, ya los fabricaba con una, eh, un sello especial, de manera que servían para publicitar ese billete nuevo en los bancos europeos. Algo así como una, una, una propaganda, ¿no?, los, los representantes... Iban a los bancos y les enseñaban el nuevo billete de, de España. Y esos bancos, en, en, en todos los países de Europa, pues empezaban, digamos, a aceptarlo y con, a conocer el billete. Eran billetes reales, solamente que inhabilitados por perforaciones uh -huh. o por sellos. Esos billetes también se encuentran. Entonces, en total, sumando todos los billetes, 41 he encontrado. Esto significa... Aparte, hay ya reproducciones. ¿Dime? ¿Esto significa que estos billetes, qué valor pueden alcanzar en el mercado? Porque si están ahora en las subastas... Pues te puedo decir que un billete regular, de estos que, que te, te digo, digo regular en cuanto a, a conservación, y, bueno pues puede alcanzar fácilmente 7.000 8.000 euros en subasta. El más perfecto que he encontrado... En la última subasta se vendió por 19.000 euros sin impuestos. Si le ponemos los impuestos y si le ponemos los gastos de subasta, eh, llega a 22.000 euros. Ese es el más perfecto que hay. Eh, eh, imagínate. No, me lo, me lo puedo imaginar. Eh, <risa> pero la República y los billetes de una peseta, eh, ¿esos también se coleccionan? Los, los eh, de sí, ya bueno, época no. de la dictadura, de Franco, ¿qué valor alcanzan esos? Sí. Eh, no, esos, por ejemplo, eh, como hay muchos, eh, tienen un valor medio de 8 o 10 euros, no más. ¿Cómo se Se pueden duda? encontrar muy, muy baratos, dependiendo de lo destruidos que estén, o muy caros, no sé, 30 euros, por ejemplo, si es uno que nunca ha circulado y se ha mantenido perfecto en, en ese tiempo, ¿no? Pero ¿Cómo? Uno, unos ¿Qué? 8 euros, podemos Qué caprichoso que es el tiempo y el destino, ¿no? Esos billetes de Negrín y cómo pueden alcanzar ese valor de 19.000 euros, uno de ellos, y cómo el billete de una peseta, evidentemente, eh, no cuesta tanto. Eh, Francisco Vives, el hecho de que los distintos gobiernos hayan escogido la dama de Elche para ilustrar esos, eh, la moneda, eh, los billetes, que, que, que aportan mayor valor ¿no? y mayor importancia a la pieza arqueológica, de ahí el interés de su cátedra... Eh, por publicar historias como sí. esta. Sí. Efectivamente, la Dama de Leche siempre ha sido un icono en España, sobre todo en la época franquista, pero en la época republicana eh, se solían utilizar eh, esculturas clásicas en los billetes, por ejemplo, aquí hubo un billete que tenía la Victoria de Samocracia. Bueno, había muchos billetes que elegían una, una figura eh, mitológica o una escultura. En el caso de la Dama del Che, no es el único billete que utilizó la Dama del Che en la República, es el que trata el libro, pero hay más, hay billetes de una peseta, también de la República, muy escasos, y billetes de dos pesetas que tenemos solamente los bocetos, también con la Dama del Che. Es decir, yo conozco de la República cuatro billetes que tienen la, la Dama del Che. Hay investigadores que dicen que la dama del Che fue utilizada porque el, Re el gobierno de la República, al moverse de Madrid a Valencia, buscó un, un icono que representara la nueva situación de, de ese gobierno ¿no? en, en Valencia y como icono valenciano, la dama del Che. Sin embargo, el billete este fue eh, gestionado eh, ya desde Madrid, cuando el gobierno estaba en Madrid. ¿no? Entonces no, no, no podemos asegurar que fuera por eso. Pero sí que es cierto que tengo cuatro tipos de billetes con la dama del Che y todos republicanos, bueno cierto. tengo cuando digo tengo no no no no físicamente no, o sea sí. tengo registrado no no no soy propietario de ellos <risa> eh, claro, se, pues. se sigue por ejemplo el último el de 19.000 mil euros sin impuestos el que se llegó a pagar por ese billete en qué subasta dónde en qué subasta son eh, donde aparecen sí, bueno, en la subasta Spink de Londres de 1900, no, eh, perdón, 2018, eh, hace, hace unos años, hace dos años, eh, en Londres. Uh -huh. eh, pero hay que tener en cuenta que esos billetes eh, aparecen en muchas subastas. Eh, por ejemplo, el último que tengo mm, registrado que todavía no se ha subastado saldrá en enero en una subasta en Orlando, en Estados Unidos. Eh, claro, hay casas de subastas que reciben eh, encargos y para subastar de todas las partes del mundo. ...y la casa, por ejemplo, Heritage y Auctions... Eh, ...tiene sede en todos los continentes... ...y hace subastas en Tokio... ...hacen subastas en, en Londres... En, en, ...bueno, en, en, muchos, en muchos lugares, ¿no?... Eh, ...también tengo que decirte que estos billetes... Eh, ...al tener la dama ...uno de ellos fue comprado en subasta... ...por el propio Museo Arqueológico Nacional... ...y se gastó su dinero de... ...vamos, de, del presupuesto cultural... ...de la nación para poder comprar un billete de esos... ...y ya ha estado expuesto en alguna exposición allí... ...en el Museo Arqueológico... ...aparte de los que posee... ...la fábrica de la moneda en su... ...en su sede también, que también compró... ...en fin, y hay muchos pa particulares... ...hay ¿eh? muchos particulares. Todas las anécdotas y la historia de este billete... ...de la dama del Che... Eh, ...aparecen en este libro... El, eh, ...un libro... ...al que le ha dedicado este año... ...o eh, varios años de investigación... Eh, bueno, varios años. El libro, en principio el libro no, no, no era tal libro. Yo cuando empecé a encontrar imágenes de este billete en internet, pues empecé a encontrar diferencias entre ellos y no sabía a qué se debían y empecé a recopilar imágenes, eh, empecé a, a leer cosas sobre ese billete y efectivamente me encontré que podía más o menos seguir el sistema de producción que se había utilizado... Eh, acudiendo a los catálogos de las subastas encontré, eh, digamos, la historia de un billete cómo iba saltando de subasta en subasta y bueno, todo eso me, empecé a recopilarlo para hacer un artículo, un artículo, pues no sé para una revista local o algo así y llegó un momento en que tenía tanta información tantas imágenes y tantas, tantos datos que el anterior director de la cátedra José Vicente Castaño, cuando vio el trabajo que estaba haciendo me propuso si no podía publicarlo como artículo, por su extensión, pues intentar hacer una publicación la, la cátedra. Y yo, yo, vamos En un principio me sorprendió, ¿no? porque dije yo, bueno, no sé si podré eh, hacer que esto se convierta en un libro, pero como tenía tanta información, una parte es la que se llama catálogo, que es la descripción básicamente de cada uno de los billetes, y la parte inicial es pues, la historia, la producción del billete, eh, sus partes incluso el paisaje que hay en, la, en el reverso, que es un paisaje con palmeras, que se suele decir que es el huerto de locura y efectivamente no es el huerto de locura, pues he intentado buscar qué sitio se es, pero bueno, eh, al final se consiguió que el libro tuviera 180 páginas. Mm. En fin, no es una cosa pequeña, pero mira, al es final... Eso es que ha sorprendido. Esto es una entrevista en radio, no podemos ver la ilustración, se puede ver en el, en el libro. Eh, ha dicho que eh, aparece en un lado del billete la dama del Che. ¿En qué, en qué lugar la sitúan? ¿Cómo la sitú ¿Cuál es el perfil pues, que utilizan? Eh, ¿O es de cara? Y en el, sí. y en el pues, te otro te explico, lado, el palmero. Si, est si estuviéramos viendo el billete, en la parte del anverso, está. Eh, hay unas, una, una, un borde formado por dos columnas y, y unas, y unas eh, filigranas que, que en, calle, en cada esquina tiene el número 100, 100 de 100 pesetas. Y en el centro del, del billete eh, tenemos las palabras 100 pesetas y en la parte de un barco que dice que es un barco fenicio. Bueno, pues a la izquierda del billete, en el huevo que queda entre el centro y la, y la columna de la izquierda, está la dama del Che mirando, digamos, de tres cuartos. Es un perfil de tres cuartos que mira hacia el centro del billete. Y al otro lado contrario tenemos la reserva para la marca de agua. Todo eso con los nombres del Banco de España pagado el portador en fin. La fecha en la parte baja, eso es básicamente el anverso. Y si miramos el reverso, el reverso tiene una única imagen que, que ocupa todo el centro de, del billete, que es el, m, una zona del Palmeral de Elche. En un lateral tiene la reserva en blanco para la marca de agua y la parte central superior está el escudo de la República. El escudo... ...de España coronado por una corona republicana... ...una corona, eh, corona eh, muralis, creo que es... ...que tiene, bueno, la típica corona republicana... ...y bueno, tiene cuatro numeraciones en el, en el reverso... ...y, y, y, y es y muy ya. bonito, eh, sí, claro. que, y la verdad es que es muy bonito el, el billete... ...y ningún color, o qué color... ...sí, el, tiene dos colores, básicamente... Eh, ...tiene un color violáceo en los adornos... ...y un color crema marrón... En, en el motivo de la dama y del barco fenicio ¿eh? uh -huh. y en la parte en el, en el reverso solamente tiene el violáceo ¿eh? violáceo y, y se tra uh -huh. vamos se, se, tra se también el el marrón y, y la numeración va en colores rojos uh -huh. y y hay alguna frase para la dama de elche o para el palmeral eh, no, simplemente, no, no, los única, las únicas leyendas que se pueden leer es las que te he dicho, el Banco de España paga al aportador 100 pesetas, están las firmas del gobernador, interventor, la fecha, Barcelona, 11 de marzo de 1938, y el número 100 como, como valor del, del billete, no hay ninguna frase. Y, y abajo de la Dama del Che sí que pone Dama del Che, que eh, de identificación, y nada más, y uh -huh. hay un pie de, de, de imagen, un pie de imprenta, que es el nombre del impresor, Thomas de la Rue and Company Limited, uh -huh. Londres, Inglaterra. ¿Y, ¿Y le sorprende que la dama esté mirando a un barco fenicio, por lo que ha descrito? Eh, está bueno, mirando al centro y en el centro está ese barco fenicio. Sí, en el centro, hacia la parte de abajo hay un barco. Dicen fenicio, claro, si ahora miramos cómo son los barcos fenicios, pues... <risa> Es una interpretación artística de, de un barco que, de aspecto clásico, podía ser fenicio, griego, bueno, pero simplemente intenta explicar el billete, pues el comercio eh, y la apertura que España tenía en aquel momento en el Mediterráneo, y la dama está pues, como expectante mirando el centro del billete eh, como símbolo nacional. ...como siempre está expectante la Dama de Elche. ...ahora está mirando desde la urna del Museo Arqueológico Nacional... ...les mira a ustedes eh, la divulgación sobre en la cátedra... Miguel eh, ...la cátedra de la Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández... ...y cómo, cómo, en qué momento se encuentra Francisco... ...porque usted lleva poco tiempo al frente de esta cátedra... Sí, ...se han hecho algunas y, cosas... Eh, ...llevo poco tiempo y sufriendo una pandemia... ...que nos ha bloqueado prácticamente... Pero sí, estamos haciendo, digamos, el 70% de lo que habíamos previsto al principio y entre muchas cosas estamos subiendo a la web eh, artículos científicos que hablan sobre la Amarelse. Tenemos ya unos 200, pero bueno, eso todavía no, no lo tenemos terminado. También tenemos una parte de recortes de, de prensa que está previsto, pero todavía no lo hemos subido. Y todo eso está en marcha. Y unos proyectos también que no puedo ahora contar cómo van porque están muy, muy... Eh, al principio, pero bueno eh, este es el, quizá el, el más eh, terminado, el eh, del billete eh, del libro del billete sí. que es curioso porque cuando hablo a la gente de este billete, sin verlo cuando ven la primera imagen se ponen, ah, yo tengo uno <ríe> yo tengo uno y digo, uy, ¿cómo? Sabiendo los precios, Pero es el de, con el de, con una peseta. Eh, sí, sí. eh, la gente que nos haya podido escuchar y que se haya interesado por la historia, el libro ya está en la, cómo se va a distribuir y la presentación de esta tarde, ¿quién puede acudir? Bueno, el libro no lo, no lo estamos distribuyendo demasiado porque no se ha, no se ha presentado. ¿no? De momento está en las librerías de Elche, en las dos librerías principales, Seneca y Alitruk eh, hoy creo que también tendremos un punto de venta allí de, de una de ellas en la presentación, en el centro de congresos. Eh, sub, no sabemos exactamente cuál va a ser la, el resultado de, de este libro porque hemos hecho muy pocos ejemplares. Ya tengo que decir que es una cosa, es cara, es cara la, la edición y hemos hecho pocos ejemplares, ¿no? una, digamos, testimonial. Eh, suponemos que si hay mucha demanda, pues habrá que hacer una segunda edición. Eh, pero bueno, eso está todavía en el futuro No sabemos bien cómo, cómo se hará Lo que sí que es cierto es que esta tarde Intentaré explicar mmm, A aquella gente que, que se presente Pues eh, las curiosidades Y aquellas anécdotas que, que son interesantes Y que son llamativas, sobre todo llamativas Y que hacen que la dama del Che Pues cobre un, protagonista, un protagonismo que, que mucha gente Ignora Y creo que este billete Precisamente por ser tan desconocido, debería darse más eh, información sobre él. Eh, muchas personas, eh, muchas empresas utilizan imágenes de la dama, incluso del billete o del sello eh, que, que se editó, y lo amplían, lo hacen en grande y lo ponen como parte de su anagrama o de su publicidad. Sin embargo, el billete este está muy poco utilizado, no, vamos, nadie prácticamente lo conoce, y cuando esa tarde vean el billete en grande en pantalla y vean sus detalles, pues la gente va a decir, oye, esto, esto es más importante de lo que creía. Y por lo menos yo intentaré que sea interesante. De todos los artículos, que son muchos de investigación, que han publicado en, desde la cátedra, ¿alguno aporta aspectos desconocidos como el que ha aportado usted con, este, con esta historia del billete de 100 pesetas de la dama del Che? ¿Sabemos bueno, algo...? Dime, dime. ¿Sabemos algo más de la dama del Che? Algo más, algo más, eh, no. Lo último que sabemos es lo que están investigando en, en la Fundación Alcudia, que las excavaciones están eh, cuestionando la, la situación de la dama, si formaba parte o no de la muralla. Eh, eso es lo, lo último que podemos, pero bueno, eso mejor que hablar yo, que hable la, la Fundación, que son los arqueólogos que están trabajando en eso. Otra cosa que yo podría aportar es que, por ejemplo, en la revista Cesta del la última revista, también he colaborado con un artículo en el que descubro el nombre y los avatares que sufrió el barco que llevó a la Dama del Che desde Alicante a Marsella en 1897, cuando fue vendida a Francia. Era una, una pequeña espinita que tenía, que siempre que leía algo sobre ese momento de venta de la Dama, eh, comentaba el propio comprador eh, Pierre París. Eh, fui en un vaporcito español por las costas del Mediterráneo, eh, descansando en algunas bahías hasta llegar a Barcelona Y allí bajé del barco y visité a mi amigo, ¿verdad? bueno, eh, ese vaporcito español mmm, me ha mucho Y yo como es que no dice nunca cómo se llama ese barco Evidentemente el nombre del barco era muy poco importante, para lo importante era lo que llevaba adentro en su camarote Y también me puse a investigar eh, y al final pues, he deducido, porque no tengo documentación fidedigna sobre el barco, pero sí que he encontrado el único barco posible de la ruta que había en ese momento, ese 31 eh, de, de agosto de 1897, que salía de Alicante y que, según la ruta que marcaba, llegaba hasta Marsella. Y bueno, he conseguido hacer un artículo, creo también interesante, porque le pongo nombre a ese barco. Uy, pues esto da para otra entrevista, Francisco. <risa> es, me encanta bueno, la historia. Muy, una... muy romántica porque eh, esto significa que, ¿qué pocos días estuvo la Dama del Che aquí? El 4 de agosto sí, se halló y el 31 partió en un pequeño vaporcito, como ha dicho usted. El principio bueno, no, de... No era, no, era, no, era, no era tan pequeño, ¿eh? Vaporcito. Pero, bueno, lo, lo dijo sí, Pierre, Pierre París. ¿no? Sí, sí. Claro, claro. En aquella época, el barco eh, creo que eran 1.200 toneladas. Eh, habían ya barcos que tenían hasta 5.000 toneladas. Y claro, para él era un vaporcito. Pero... <risa> bueno, pues es el inicio de una historia que quedamos pendiente con el director de la cátedra, Dama de Elche. Muchísimas gracias, Francisco Vives, ¿eh? que no tiene más tiempo. Muy bien, cuando queráis. 101.4, Tele-Elche, Radio Marca.